Ha llegado el momento, uno de los momentos más esperados de este jueves. Es la columna Desgeneradex con la compañera Vero. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? Vale, ¿Cómo Vale, e estás? Mira, buen día. a c estamos? Buen día. Bueno,、eh, quería comentarles un poco sobre un tema que me parece que desde el colectivo LGBTIQ,、eh, tenemos que, que profundizar nuestra. Nuestra observación sobre ese tema y tenemos que, que activar por la importancia de la separación de la Iglesia y del Estado, que es una, es una consigna este, que me parece que hay que, que retomar con fuerza este, por varias razones. ¿no? Eh, a modo de, de ejemplo y como para hacer un, un análisis de cuál es la, la situación, Este, hay, hay varias informaciones que son este, muy preocupantes、eh, en cuanto al avance a nivel mundial de, de los parámetros de ciertas religiones con respecto a los derechos humanos de las personas, pero fundamentalmente del colectivo LGBTIQ, y de las mujeres. ¿no? Eh, por ejemplo, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, La semana pasada firmó una enmienda constitucional que prohíbe oficialmente cualquier tipo de matrimonio entre personas del mismo sexo. También prohíbe el cambio de género y estableció que la fe en Dios es un valor fundamental para, para, para regir las decisiones políticas que se tomen en el país. ¿no? Hasta ahora las, las leyes rusas、eh, permitían que las personas pudieran cambiar de género legalmente. Eh, llevando adelante una serie de pasos que、eh, tenían en cuenta una evaluación psiquiátrica, procedimientos médicos, digamos,、eh, independientemente de eso, que, que tiene toda una connotación biologicista respecto de la cuestión, pero era, existía la posibilidad.、Uh -huh. Esta nueva ley, eh, eh, además, eh, es, es tremendo porque establece que no se puede cambiar. Eh, el género de una persona en su certificado de nacimiento y que las personas trans que hayan cambiado sus certificados de nacimiento, según esta nueva ley, tienen que volver a cambiarlo、eh, al sexo con el que se les había, al género con el que se les había asignado al momento de nacer. O sea que es retroactiva, desarma los derechos que se pudieron conseguir en un momento y se vuelve para atrás. En plena pandemia, Eh, Putin había lanzado una reforma constitucional、eh, que implicaba este ataque abierto ¿no? a los derechos de la comunidad LGBT.、Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esto, digamos?、Eh, es, siempre, digamos, es, es bastante simple cuando pensamos que todo tiene que ver con una cuestión de, de, de conservación del poder, ¿no? Y cada quien busca. Eh, mantener el poder haciendo el bien, entre comillas, al sector con el que se identifica. ¿no? Este, los, algunos análisis este, políticos dicen que lo que busca Putin con esto、eh, es lograr otras dos reelecciones, la posibilidad de quedarse en el, hasta el 2036.、Eh, las herramientas, bueno. machismo soviético que, que, que permanece、eh, y que se ve digamos de una manera bastante abierta bastante se, se lo ven ve los canales de televisión en las publicidades en l o s d i a e n es decir tiene como un respaldo importante ese machismo por lo cual tienen también muchos grupos de apoyo、eh, una, una iglesia ortodoxa rusa poderosa entonces bueno、eh, Haciéndole, digamos, una concesión a esa, a esa cúpula, este, obtiene a cambio el apoyo que necesita para, para lograr este, su permanencia en el poder. Así que con esta reforma、eh, va a poder presentarse a dos、eh, reelecciones más y entonces la posibilidad de continuar en el Kremlin otros 15 años. Y bueno, además le, la reforma le otorga inmunidad. De por vida, ante cualquier proceso judicial. O sea que es una reforma que va por encima de normas internacionales, de tratados internacionales, de, de las pautas que, que digamos, que como humanidad se definen como derechos humanos y demás. Por encima de todo eso. Un retroceso, respecto, claramente, en sí, todos los aspectos. Un, un retroceso muy claro en cuanto al avance de derechos humanos de este colectivo. Eh, pero eh, digamos, depende de qué lugar te pares, ¿no? Un retroceso viéndolo desde este lugar y un gran avance viéndolo desde el conservadurismo.、Eh, supuestamente obtuvieron un 78% a favor en ese referéndum. Hay este, muchos críticos que dicen que hubo manipulación, que no fue el 78. La cuestión es que esta enmienda Constitucional que había sido aprobada en el referéndum del 1 de julio del 2020, Putin la firma la semana pasada. Si este tema nos parece como muy lejano, les propongo que pensemos en algo、eh, que nadie puede negar y es el, el avance de las iglesias evangélicas en América Latina. n o y, y si queremos, podemos ni siquiera salir de la Pampa ni de Santa Rosa, n o digo, por si, es, por si Rusia nos parece como algo, algo muy lejos. Claramente se está produciendo、eh, en nuestra región un desplazamiento del catolicismo apostólico y romano por un protestantismo o neoprotestantismo que tiene otras estrategias de llegada. ¿no? Entonces, por ejemplo, es mucho más l a x o en sus legislaciones, no le, no le rinde explicaciones al, al Vaticano porque no depende del Vaticano, es otra corriente.、Eh, prácticamente cualquier persona、eh, puede Eh, a través de,、eh, de la demostración de fe de compromiso y demás armar su propia iglesia montar un templo contar con su congregación con su rebaño y bueno y alabar a dios un dios que en este caso no les pide celibato sino que pueden casarse pueden tener hijos y hijas y ya no podrían tener porque en ese caso lo interpretarían como prácticamente un castigo no una especie de prueba Eh, y además tienen como una llegada mucho más popular, hacen foco en los países con mayor pobreza, porque su militancia básicamente está en estos lugares,、eh, tienen una militancia muy activa en los barrios más humildes, entonces aprovechan todos los lugares en los cuales el Estado no tiene llegada para este, ayudar a, a las personas que menos tienen. Y, y entonces este, desde las iglesias evangélicas ya se a c e n cargo de,、eh, de todo esto, incluso de, de poder repartir este, un desayuno o, o, lo que, o una merienda a, a, a las poblaciones más pobres. Entonces también los propios estados muchas veces se ven tentados de llegar a acuerdos con las iglesias evangélicas, porque por un lado les solucionan y les mantienen, digamos, Eh, más tranquila, si querés con, con, con algo de a l i m e n t o en la panza, este, a, a la gente que menos tiene, haciéndose cargo de un sector donde por ahí el Estado no está llegando. Y por otro lado,、eh, cualquier iglesia te llena fácilmente un, un lugar con el, con el, simple, el, la, la, el simple mandato este, o invitación del pastor o la pastora que diga, bueno, Este día tenemos que ir a tal lado porque vamos a participar de tal o cual otra cosa, incluso saliendo ¿no? de sus propios templos, para tomar espacios en otros ámbitos, ¿no? en otros ámbitos que tienen que ver con,、eh, en muchos casos, con、eh, cuestiones que, tienen, este, que son espacios políticos. Porque desde el evangelismo, si bien en algún momento se pensó. que la política era algo vinculado a, a, lo, a lo que estaba mal, ¿no? a todo lo demoníaco, después este, se interpreta que es un lugar de poder en el cual hay que estar para modificar desde ese lugar. Cuando el evangelismo toma como estrategia ocupar lugares de poder para poder definir sobre las legislaciones, Es una decisión política a nivel mundial del evangelismo y lo comienzan a poner en práctica desde hace ya varios años. No es, digamos, espontáneo esto de que aparezcan tantos concejales, diputados, diputadas, de, legisladores y demás、eh, ocupando bancas, porque es una misión que tienen definida como estrategia política. Eh, entonces, eh, De allí que, por ejemplo,、eh, tenemos un Bolsonaro en Brasil, donde uno de cada tres votantes es evangélico. Hay algunos países de Centroamérica donde ya se está llegando prácticamente al 50%, donde prácticamente una de cada dos personas es evangélica. En la última década se duplicó el número en Argentina, que no estamos dentro de los países que tienen una gran fuerza y, sin embargo, ya hay muchas personas evangélicas en estos lugares de poder. pero se duplicó. Estamos en la actualidad en un 9% de la población es evangélica. Y tengamos en cuenta que la, la Iglesia Católica, el catolicismo, digamos, hay muchas personas que hablan de que son católicos, pero son personas que prácticamente no lo s llevan adelante. Es decir, como sos católico porque hubo un bautismo de parte de tus padres como parte de una ceremonia, como puede ser casi que el festejo de un cumpleaños, que te bautizan, ¿no? Porque es una tradición, más que una convicción de fe. se hace porque total no te hace ni mal ni bien. En realidad sí le hace mucho bien a la Iglesia Católica porque por cada bautismo que llevan adelante lo anotan como un porotito más que tienen a su favor y eso implica una demostración de fuerza ante el Estado que dice, la Iglesia Católica muestra los números y dice todos son estos bautizados por, por nosotros, entonces tenés por nosotros, dirían ellos. Este, eh, entonces tienen digamos, como una manera de demostrar poder por la cantidad de bautismos. Pero cuidado, que en los evangélicos, quien se manifiesta como evangélico es un militante. Es alguien que va a la iglesia, que va a las reuniones, no se llaman misas, son reuniones, que lo hacen no solamente los domingos, porque sino también tienen reuniones de mujeres, de jóvenes, de distintas modalidades, s d i g a m o segmentado. y Tienen una militancia en los barrios, entonces quien se manifiesta como evangélico es un militante, porque además se bautizó el evangélico cuando es adulto. Los evangélicos no bautizan a los bebés, la persona se manifiesta como evangélica y decide ser evangélica por una decisión siendo ya más grande.、Eh, los padres lo que pueden hacer es presentar ante Dios a sus hijos cuando son menores de edad, es una presentación, pero el bautismo. es en una decisión tomada por la persona. Entonces, este 9% de evangélicos que parece tal que duplicado en la última década, como les decía, tiene que ver con un avance de personas que tomaron una decisión de seguir esta, esta, esta ideología. Una ideología que es bastante ligada al、eh, conservadurismo y a la derecha. independientemente, como decía hoy, de que hay muchos partidos políticos que tal vez se manifiestan como progresistas, pero que se ven tentados a generar alianzas con este sector porque manejan una gran cantidad de, de personas. ¿Cuál es el problema, diríamos? Esto, la, la, el vínculo que existe entre el mandato de las religiones y、eh, el, el mandato que existe entre las religiones y los derechos, fundamentalmente de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+, que no es parejo, porque hay algunos sectores que se manifiestan como más permisivos ¿no? que otros, pero en líneas generales, en líneas generales hay, digamos, un... Este, Una interpretación de todo esto como un degeneramiento, como un pecado, como algo nocivo, como este, algo sobre lo cual hay que trabajar. Algunos, digamos, este, son muy, mucho más violentos y otros, por las buenas, en realidad te intentan convencer de que todo eso está mal y que si sos homosexual, bueno, es un problema tuyo que tenés que trabajarlo con Dios, pero no lo ejerzas. Es decir, si sos hom homosexual, tenés que contenerte. ¿no? Te aceptamos, venís, sos parte de la comunidad, pero no podés manifestarte o ejercer tu homosexualidad en libertad.、Eh, es decir, hay varios matices, no es sí o no en todos los, los credos y en todos los, los sectores, sino que hay diferentes formas, pero que todas apuntan básicamente a lo mismo.、Eh, por eso me parece. Que desde las militancias de los derechos de las personas, independientemente del género, de la construcción sexual y demás que tengamos, que entendemos que es fundamental el ejercicio de nuestra, de nuestra sexualidad y de, de nuestra construcción identitaria como algo que cada persona lo puede llegar a realizar, tenemos que hacer eh, foco eh, eh, en esta temática de la necesidad de la separación de la iglesia y del Estado.、Eh, en Argentina. Todos los juzgados, vos entras a un juzgado y no sabés si estás entrando a, a, a un sector del Poder Judicial o de, o de la Santa Inquisición, porque los crucifijos enormes sobre la cabeza de los jueces están allí.、Eh, estas batallas que llevamos adelante para que los organismos públicos y oficiales dejen de estar las representaciones del catolicismo, tienen que ver con una simbología Que、eh, atenta, son sectores que atentan contra las libertades de algunas personas. Entonces, la separación de la Iglesia y del Estado me parece que es como ir a la base, a la raíz de muchos de los problemas que、eh, vamos teniendo adelante en la posibilidad de conquista de derechos.、Eh, para ir cerrando, volvemos a Rusia. En el marco de este avance homofóbico, misógino, hubo un capítulo aparte en estos días que fue el ataque a una cantante feminista que se llama Manisa. Que va a representar a Rusia en el concurso de Eurovisión este año con una canción que se llama Mujer Rusa. Y es un certamen que se hace en mayo en la ciudad holandesa de, de Rotterdam. Y esta es una canción que habla sobre los derechos de las mujeres, sobre las opresiones del sistema, sobre la imposición de la maternidad, de la belleza, de la sumisión, de todo lo que ya sabemos. n o Es una cantante muy conocida por sus campañas contra las violencias de género, la promoción de los derechos humanos del colectivo LGBTI. Y para darles un ejemplo de, de, de esta disputa, ¿no? eh, la presidenta de la, Cámara de la Cámara Alta del Parlamento, Valentina Matvienko, que es una aliada de Putin, presionó Al canal 1 de televisión, para que anule el concurso, para que lo vuelvan a realizar, para que se pueda elegir a otro cantante, porque dijo en, en declaraciones públicas que hizo ¿no? esta mujer, que、eh, la canción es un disparate, no podemos estar representados por esta mujer ni por esta canción. A los que no conozcan el texto de la canción, les recomiendo que se familiaricen con él, es una especie de disparate. No entiendo en absoluto de qué trata, dice ¿no? esta persona. No entiendo en absoluto de qué trata, pero la prohíbe igual.、Eh, la canción habla de eso. <ríe> habla de, es un discurso feminista, de empoderamiento,、eh, de lucha de los derechos, y, y me gustaría que por ahí pudiéramos cerrar este espacio. Ya ahí le pasé la info a, y nos pusimos de acuerdo con, con Pablito,、uh -huh. a Aymar. Eh, para que la escuchemos, y si quieren tener la letra en los canales de YouTube, ya están traducidas y demás, pero básicamente apunta a eso. Digo, mientras hay un gobierno, un presidente que va en un sentido y hay sectores muy poderosos, también hay una militancia, en este caso a través de la voz de una cantante que le está poniendo el cuerpo, que le está poniendo las ganas y que están luchando en situaciones de muchísima hostilidad. para poder revertir esta realidad en la que vivimos. También eso es disímil, ¿no? Una cosa es hablar y tener una columna degenerada en Santa Rosa La Pampa y otra cosa es en otros países, pero creo que generando esta red de militancias del colectivo LGBTI, más podemos tratar de revertir las opresiones del sistema, con fe sistema,、eh, para, para construir un mundo más amoroso. y Más respetuoso de las distintas realidades humanas. Nada más, un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias, Vero. Muy interesante todo lo que nos comentaste. Y bueno, pasamos entonces a escuchar、eh, la canción que hace referencia a esta temática. a q o l l a o l l a o l l a o l l a a q m a l a m a ¿Qué a m a q a m o l u es a m a q a m a ¿Qué a m a q a m o l u es e se a m a a m a ¿Qué e a m a ¿Qué es lo que u e es lo q e v e r y Russian woman. needs